Saludos a la audiencia del país. La UNPAS prepara una jornada sobre la violencia obstétrica. La Universidad Nacional de José S. Paz está organizando un espacio de debate y reflexión sobre la violencia que sufren las mujeres durante el embarazo, el parto o el posparto. El último año se realizaron varias movilizaciones, e s c r a c h e s y reclamo de mujeres a los servicios de salud de la región noroeste del Gran Buenos Aires. Por casos de violencia obstétrica. Me hicieron pasar 13 horas de parto, 13 horas de dolores de parto en una silla de plástico. Cuando tuve, y me trataron diciendo que si había abierto las piernas, tenía q u e t e n e r f u e r z o para tenerlo. No dejaron entrar a mi marido. Yo no tengo estudio. Todo lo que me puedan llegar a decir, palabras técnicas, no, no las puedo entender. Me dijeron que dejara de llorar y que así como me gustó abrirme de piernas. que se Agarrara y que haga lo posible para que saliera la criatura. Marcelino Fontán es docente titular de la Cátedra de Antropología Social y Cultural de la UNPAS y es uno de los convocantes a la jornada. Un problema que cada vez tiene una envergadura más seria, que, que golpea más duramente a los sectores más humildes, que son más, más, más indefensos ante el poder,、eh, cuando, cuando el poder médico, digamos, no funciona、eh, dentro de lo que la ley establece. Fontán. Cuenta que en nuestro país no existen estadísticas oficiales sobre la violencia obstétrica, aunque sí hay estimaciones de la Organización Mundial de la Salud. No hay estadísticas porque la denuncia es débil, pero sí hay algunas aproximaciones al problema. ¿no? Uh -huh. el, el tema es que, que digamos, la Organización Mundial de la Salud calcula que alrededor del 85% de la v i n c i a o r c a e n p o De los partos, de, de las mujeres en el parto, sufren de violencia auténtica. En Argentina, la legislación es clara sobre los derechos de las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto, pero esa información no siempre está disponible para ellas. Aquí tenemos dos leyes: una, de la 25929 del 2004, que s、eh, sobre protección de los derechos de la embarazada, y una de 2007, sobre todas formas de violencia respecto a la mujer.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 Se lleva una hoja donde claramente dice: estos son sus derechos. La actividad es organizada por la carrera de enfermería de la UNPAS y se realizará el lunes 14 de noviembre desde las 18 horas. Durante la jornada, las estudiantes de enfermería presentarán una serie de casos relevados en todo el territorio. Reportó para el informativo de Farco Daniel Zambrana desde FM Tincunaco.